¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Buen día. Felicitaciones por la victoria. ¿Qué tal, Gacho? Buen día. ¿Todo bien acá? Bueno. ¿Color del pelo, rubio? ¿Cómo? ¿Color del pelo, rubio? No, hoy, hoy estamos con un gris. Con un gris hoy. Está bien, un está bien está, miento, bien, está sí, bien. Sí. Este, eh, te casaste. O sea, muchos cambios en tu vida. ¿Color de pelo, casamiento? Sí, sí, hace, hace un año casi ya que vengo con muchos cambios, muchos cambios de color. Y bueno, el otro día, hace un mes casi ya que, que me casé acá en Martínez, así que puse, puse la firma. Muy bien, muy bien. Era hora de que formalices, ¿eh? Seguro, ya, ya estamos hablando. Grande, estamos grandes, estamos grandes. Y también para <risa> que te dejes el pelo de una sola tonalidad. Eh, el pues, te reclamaba pues. porque te tenía ganas de retar, ¿viste? <risa> Eh, Pablo, eh, bueno, contanos sí. un poquito el partido de anoche, ¿no? gran victoria frente a un buen equipo como, como es Regatas ¿no? Sí, sí, la verdad que fue muy importante por, por el rival que tuvimos y después por cómo se dio el partido que arrancamos ya de entrada con dos jugadores menos por, por lesión y bueno, en el, en el segundo cuarto, este, bueno, hubo ahí un ...un intercambio entre Ale 10 y Estalla Gariz... ...y bueno, este, después subimos Facu Baje... unos empujones y terminamos con dos jugadores menos... Eh, ...estando diez puntos abajo y la verdad que... Este, ...no nos fuimos de partida y con lo que teníamos... nos acomodamos en el juego y, y lo pudimos llevar... ...y la verdad fue muy, muy festejada la victoria. Y, ¿Y cuál fue la clave, no? Porque dos jugadores menos de entrada... ...Miguel Ruiz y Seba Morales no pudieron jugar por lesión... Después sí. eh, eh, dos expulsados o descalificados, eh, más allá de talla en, en regata, descalificado vale 10 y, Facubaje, ¿cuál fue la? y 10 puntos abajo. ¿Cuál fue la clave o cuáles fueron las claves? Yo creo que la clave, después del, del, del problema que hubo, fue que metimos un parcial, creo que de 6 o 7 a 0 y, y nos pusimos rápido en juego y bueno, ahí ya creo que arrancó otro partido porque la verdad que <ríe> no veníamos bien eh, como tú dijiste, estábamos 10 puntos abajo y el Redato estaba dominando el juego y bueno, este, supimos aprovechar esa intervención que hubo y ya después nos metimos en un partido parejo hasta el final creo que, eh, que la mentalidad que tuvimos durante los 30 minutos restantes este, fueron la clave para no, no irnos de juego y llegar a un final cerrado que era, era lo que nos iba a favorecer a nosotros Claro, están apretados en cuanto al personal, lo mismo le pasó a Ferro anoche, y además con la necesidad de defender la localidad, porque tienen un objetivo clarísimo ustedes, ¿no? Sí, sí, este, habíamos tenido por ahí eh, Gimnasia, Quirce y San Lorenzo de, de local, y eh, son rivales durísimos que van a pelear el campeonato, y bueno, sabíamos que... Eh, con el objetivo que tenemos nosotros Eran partidos que podíamos llegar a perder Y creo que el de regatas eh, Sin desmerecer a regatas Obviamente que tiene caso Creo que era un partido a ganar Para meternos eh, Por cómo viene la tabla ahora En el dote del medio este, si, si perdíamos por ahí nos quedamos eh, Un poco atrás eh, Regatas ya han empezado a sacar los partidos bueno este fue, fue muy importante eh, como dijiste vos este, con, con jugadores lesionados y casi todos en, en el puesto del 4 y del 5 así que este, fue, fue muy, muy importante el trabajo de, de Papa que también se está recuperando una lesión que lo tuvo como casi tres meses afuera y bueno, Lucas Goldenberg y, y Montero jugando de 4 por el momento, la verdad es que eh, fue admirable ¿Cómo se van arreglando con eso? porque es un parche tras otro, ¿no? Sí, sí, es increíble, se, se termina a recuperar uno, se golpea otro, eh, bueno, hay, hay que acomodarse, como pasó ayer en el partido, hay que ir resolviendo las cosas a medida que van pasando, eh, y también los pocos que estamos, también tenemos que cuidar el físico porque somos pocos jugadores para la rotación, así que eh, es todo un Tetris para, para el cuerpo técnico, para, para entrenar, para cuidar los, los físicos y después para entrar los partidos. Bueno, y, y, ¿y cómo te ves vos, ¿no? este, en lo personal, con, con respecto a esta vuelta a la Liga Nacional? Bien, yo creo que este, este arranque de Liga me, me estoy acomodando, no, no, me, no me termino de sentir de todo cómodo, pero sí siento que, que hoy paso a paso me medida que van pasando los partidos. que también me estoy acomodando en un rol nuevo en el equipo, por ahí el año pasado tenía este, mucho más protagonismo, la bola y las decisiones pasaban más por mí, y este año... Este, por cómo está armado el equipo por ahí las decisiones las, las, las toman otros, va a haber partidos que, que voy a ser un poco más protagonista y otros que no, así que me estoy acomodando un poco con eso y, y tratar de, de hacer un lugar en, en el equipo y que, que todo funcione bien ¿Y eso te molesta o lo no, no llevas bien? No, no, molestarme no, para nada al, al contrario, estoy contentísimo de estar en la Liga otra vez y que en Platense, bueno que tengo que un proceso soy por ahí un jugador medio quisilloso en, en el sentido de, de que me gusta que el equipo juegue ordenado, que juegue bien y bueno, que por ahí al, al tener estos jugadores este, nuevos y, y los problemas esto de, de que nos vamos cambiando de posiciones por la falta de personal también hace que por ahí nos, nos salgamos un poco de, de directo y bueno, yo también me tengo que acostumbrar a, a jugar con eso así que, que como te dije, me, me voy acostumbrando y creciendo también en lo personal a manejar esa cosa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Pablito, nada, queríamos este, charlar contigo para ver cómo, cómo había sido el triunfo de anoche. Eh, una, una muy buena victoria para, para Platense, que, que sigue de a poquito sumando partidos y, y, y saliendo de, del fondo de la tabla o juntándose con un pelotón importante de equipos, ¿no? Este, si bien es cierto que... Eh, recién estamos en los primeros pasos de la Liga Nacional, siempre es importante sumar así que felicitaciones eh, dobles, una por el casamiento y otra por la victoria Bueno, bueno, muchísimas gracias por por ambas cosas, gracias por, por llamarme, este, me, gusta, me gusta hablar con ustedes, así que nada, nos estamos acomodando, esto recién empieza y es importante que, que el equipo se vaya acomodando y, y que vayan explicando las victorias para eh, que nos vayamos soltando y no pensar en, el, en la tabla de abajo eh, eh, la verdad que estamos muy, muy contentos con la victoria que, que tuvimos anoche y bueno, a, seguir, a cerrar bien el año ahora seguramente, seguramente gracias y si no nos cruzamos felices fiestas ¿eh? bueno, igualmente para todos ustedes que terminen bien el año y eh, lo arranco mejor les Me mando un abrazo un abrazo enorme 17 puntos, 4 asistencias eh, 4 rebotes y 7 asistencias para Pablo Bruna en la victoria de Platense, 83 a 79 frente a regata. Nos vamos, ponemos punto final.